Estamos recibiendo, como siempre, con muchísimo gusto a Plinio D'Arruda Sampaio Junior, a quien le agradecemos que esté en contacto con nosotros. Plinio, buen día. Muchas gracias, como siempre, por estar en contacto con Radio Centenario. Buen día, Diego. Siempre un gusto hablar con los oyentes de Montevideo. Bueno, este, con, con varios temas, Plinio, que nos interesa mucho eh, conocer tu, tu opinión. Obviamente que sigue todavía... arriba de la mesa todo esto que ha, que se ha generado a partir de, de los Estados Unidos estas repercusiones que han generado también en Brasil la, la, una especie de amenaza velada que hace Bolsonaro de que puede pasar lo mismo en Brasil eh, hay como una sensación de que eh, eso de, de make Brasil great a, eh, again eh, ese sombrerito que, que, que anda por ahí una especie de mimetización con la política de Trump lo quiere aplicar en todo, no, o sea, si sí, probablemente aparezca tenido de rubio también Bolsonaro en cualquier momento. Sin duda alguna, Diego. En realidad lo que la extrema derecha está haciendo en el, todo el mundo es una revolución preventiva. ¿no? Percibe la magnitud de la crisis económica y quiere despejar todo el costo en las espaldas de los trabajadores. Como los trabajadores reaccionan... ¿eh? Esto... Eh, coloca en riesgo... La continuidad del status quo... Entonces, esta es claramente una una, una, una... una iniciativa... Reactiva... Preventiva... Es, pasa en todos los lugares del mundo... En Brasil, de manera más intensa... Bolsonaro... Eh, aprovecha estas situaciones... Para hacer proselitismo... Uh -huh. Pero... Bueno... Hay que ver cómo reacciona la sociedad para frenar esta derecha contra el orden, una derecha abiertamente autoritaria. Bien. Eh, con respecto a, a las vacunas, eh, pasó también Bolsonaro de decir... no a la vacuna china porque vaya a saber uno lo que pasa, no a la vacuna rusa porque vaya a saber uno lo que pasa y ahora tiene laboratorio chino y laborato y probablemente también laboratorio ruso en territorio brasileño. ¿Cómo se explica esto, Plinio? Bueno, no hay que esperar de Bolsonaro ningún tipo de coherencia, digamos, en lo que él dice. Sí hay coherencia en la dirección reaccionaria, en esto sin duda hay coherencia. Pero lo que él dice hoy lo desdice mañana. En realidad, todas las vacunas son hechas en China. O sea que si vamos a renunciar vacuna a vacunas vacuna china, vamos a renunciar a las vacunas. Lo que también pasa por la cabeza de Bolsonaro. ¿no? La realidad es que Brasil no ha hecho un plan de vacuna, de vacunación de la población. Está atrasado en las compras de vacunas. ...en las compras de jeringas y de agujas... Eh, ...en la organización de un plan de vacunación... ...porque tener vacuna no quiere decir que tienes un plan de vacunación... ...es lo que estamos viendo en Estados Unidos... ...y están llenos de vacunas... ...pero no saben vacunar a la gente... ...entonces aquí en Brasil sí sabemos... ...porque hay un, un sistema nacional de salud organizado... ...y aunque muy precario por falta de plata... con una concepción muy sólida entonces sí sabemos vacunar pero hay que conseguir las vacunas y el gobierno ahora corre atrás de esto porque hay una presión fuerte de la población por las vacunas no la consigna vacuna ahora ya está puesta en las calles y si él no responde a esto corre el riesgo de tener una oposición popular más contundente de lo que ha tenido hasta ahora. Bien. niño hay una... Buen día. Hay una noticia que vi de la Fundación Osvaldo Cruz, que dice que es el mayor centro de investigación médica de América Latina, que confirmó esta fundación la identificación y la circulación de una nueva variante del coronavirus que es originaria... Sería originaria del estado brasileño del Amazonas Y que coincide con lo que encontraron en Japón Que dicen que a Japón llegaron brasileños O gente que iba de Brasil Y tenía una mutación del, del virus ¿Hay un trabajo de investigación serio allí? Buenos días Ángeles Bueno, sí, Brasil tiene una larga tradición De estudios epidemiológicos Y tiene mucha gente preparada En el sector público de investigación y la Fundación Osvaldo Cruz es una de las mayores que hay, ¿tab? seguramente la principal en Brasil pero aquí en San Pablo también tenemos centros importantes esta es una noticia que salió recién ahora, creo que ayer o, pocos sí. días ¿no? y, y solo demuestra Ángeles, la importancia estratégica de una vacunación maciza gratuita y ligera, rápida Porque mientras más rápido se cierra la circulación del, del virus, menor es la posibilidad de variaciones complicadas en el, en el, en el virus. Entonces, vacunar a la gente rápido es una medida sanitaria absolutamente indispensable. Y no es esto lo que estamos haciendo. Brasil tiene 220 millones de habitantes, el virus... corresuelto y va a tener mutaciones y estas mutaciones van a complicar en todo el sí. mundo la el combate a la, a la epidemia. Bien, sí. Plinio, en las últimas horas se conoció otra noticia que tuvo impacto en, en nuestro país también, porque te, venía precedida justamente con algún anuncio, que es el cierre de cuatro de tres plantas de la Ford en Brasil. Y eh, la Ford. Según se señala, eh, eligió Argentina y Brasil eh, porque aparentemente tendría diferentes costos para la producción. ¿Qué se dice en Brasil? ¿Qué análisis haces tú de, de estos cambios que se están dando en eh, las políticas de inversión de un, de una empresa grande, ¿no? de las grandes del mundo? Mira, eh, la, la crisis de la industria brasilera es una crisis que ya lleva, digamos, décadas. lo que estamos asistiendo en los últimos años y que se agrava con la crisis del coronavirus es un cambio de calidad en esta crisis. ¿no? Una cosa es una decadencia, otra cosa es una, un cierre de empresas. ¿no? Este cierre eh, tiene a ver con la gravedad, no, demuestra, expresa, la gravedad de la crisis económica brasileña. Entonces el discurso que esta es una crisis que, que tiene el formato B, de la letra B que cae y sube rápido es una fantasía del ministro de la economía brasileña la verdad es que, es una, que estamos en una estagnación de larga duración no hay ninguna perspectiva de salir de esto claro que los ejecutivos de la FORD saben esto lo perciben en los, en los resultados financieros y económicos, comerciales de ellos bueno, y tomaron la decisión de salir de Brasil. Lo irónico es que aquí en Brasil, la derecha, eh, tiene siempre Argentina como el símbolo del, de la catástrofe económica. Y no deja de ser irónico que entre Brasil y Argentina los fríos ejecutivos de la Ford, eh, que está instalada en Brasil hace más de un siglo, eh, resuelven hacer la planta en Argentina. esto tuvo sí una repercusión, está teniendo una repercusión muy, muy fuerte, funciona como una especie de alerta simbólico a la gente de la gravedad de la crisis. ¿no? Y ya hay movimentaciones sindicales de protesta, pero la verdad es que esto responde a tendencias estructurales y, y no es la, la única planta que está cerrando, hay varias otras, hay varios anuncios de despidos ahora en el inicio del año, entre los cuales de 5.000 funcionarios del Banco de Brasil. Entonces, la, la fábrica de camiones de, de la Merced también cogita cerrar las fábricas, en fin, es un agravamiento de la crisis económica esperado, ya lo discutimos aquí varias veces. Plinio, uno supone, capaz que equivocadamente, que los gobiernos de la derecha, y el de Brasil claramente es uno de ellos, generan políticas favorables a los inversores extranjeros que les den mejores condiciones. Lo digo esto también pensando en nuestro país, que por qué elige también Uruguay, porque Uruguay le brinda subsidios, porque Uruguay les, de, les deja exoneraciones tributarias, les genera un colchón de ganancias seguro para que estas empresas vengan a instalarse acá a cambio de una inversión mínima en la parte de infraestructura. ¿Por qué Brasil no, no está usando esa estrategia? ¿Por qué Bolsonaro, el ministro de Economía Guedes o, o, o los actores brasileños para retener estas inversiones y terminan yéndose a Argentina y Brasil? ¿Cuáles son las causas? Esta es una cuestión muy importante y de, de gran relevancia para entender la, las, las tendencias de la economía latinoamericana. aquí en Brasil sobre todo, pero en América Latina como un todo, en la CEPAL mucho, ¿eh? hay la, la idea que las políticas económicas son responsables por traer inversiones extranjeras. La, la verdad es que lo contrario, las inversiones extranjeras es que determinan las políticas económicas. ¿eh? O sea, la, la, la localización de la empresa, de las empresas, ¿eh? son mucho más determinadas por las estrategias de las matrices a nivel global uh -huh. que por el voluntarismo de las autoridades económicas entonces la Ford sale de Brasil no por falta de subsidios y de políticas que le transfieren montones de, de recursos públicos, al contrario hay, probablemente es el, el sector automovilístico es el que recibe más fondos públicos de todos los sectores de Brasil y esto continúa, es un escándalo es una sangría en los cofres públicos aún así la Ford sale, ¿por qué sale? porque en su estrategia global no hay espacio para una economía que está muy decadente con una inestabilidad económica, social y política grande, entonces él prefiere por razones internas a localizar sus producciones en otros territorios Bien. o sea, resumo de la ópera Diego de, no, no, no, de nada resulta si le damos todo a ellos si el modelo económico nos empuja para una economía primaria exportadora entonces si es, si es, si es este el camino nosotros ya no tenemos mucho eh, radio digamos, de maniobra para atraer capitales, esto se va perdiendo la política del gobierno Bolsonaro Es una política explícita de especialización primaria de la economía brasileña. Y esto tiene reflejos en los sectores industriales. Bien, Plinio, en toda esta situación de Brasil, y bueno, de, de América Latina, del mundo, preguntar por el tema de las relaciones a nivel regional, las relaciones de Brasil a nivel regional, es, parece que, que fuera de segunda... De segunda clase, ¿no? Porque hay otras urgencias. Pero estaba leyendo en estos días sobre la tensión que hay entre Argentina y Brasil por políticas decididas por el gobierno brasileño, por ejemplo, eh, el aumento de la cantidad de trigo en grano que puede ingresar al país con tasa cero desde países por fuera del Mercosur. Entonces Argentina dice, esto a nosotros nos perjudica. Y Argentina recuerda que hay beneficios Eh, que están reservados a los países del Mercosur como por ejemplo la tasa de importación de 0% y que estas medidas que toma el gobierno brasileño van a tener impacto importante en Argentina el trigo representa el 15% del monto total de sus exportaciones a Brasil y es uno de los tres principales productos exportados ¿pero cuánto le importa a Brasil el relacionamiento regional y en particular con Argentina? Mira Eh, la, las relaciones eh, regionales son estratégicas para nosotros digamos para los trabajadores pero no para el gobierno bolsonaro el gobierno bolsonaro es un gobierno anti mercosur y él lo dice explícitamente no es una deducción él no tiene ni entonces ellos hicieron una opción preferencial por el libre comercio directo, sin la intermediación del MERCOSUR. Esperaban una asociación, para citar a Menem, carnal con los Estados Unidos de Trump. Bueno, les fue muy mal, porque no es esto lo que lo que va a pasar. Pero es en esta dirección que fue la diplomacia. Entonces, con esto eh, desarticula lo poco que existía de coordenado Aquí en América del Sur, que era el Mercosur Pero lo que se ve en el Mercosur Es exactamente el mismo patrón de políticas Que hace Bolsonaro en todos los sectores En el medio ambiente, en la salud, en la educación Que es una desarticulación Bolsonaro vino para destruir Destruir todo lo que, lo que estaba asociado Al viejo modelo económico que tenía algo de industrialización, aunque subdesarrollada. Ahora no, la política es una política liberal fundamentalista, de asociación directa con los países eh, centrales. Muy bien, Plinio, ¿hay alguna cosa más que, que te parezca importante resaltar eh, de estas últimas horas, así para que se enteren los uruguayos de lo que está pasando en Brasil? Mira, una única curiosidad de la política interna brasileña. Aquí en el inicio del año estamos eh, se está negociando el comando del Senado y de la Cámara de Diputados. Bueno, y la novedad es que el candidato de Bolsonaro para la presidencia del Senado tiene el apoyo de todos los senadores del PT. Eh, para que vengan como las, las, la, esta diabolización y esta polarización... tiene siempre nuances eh, muy importantes y en la cámara el PT flertó mucho también con el candidato de Bolsonaro pero al final prevaleció después de mucha disputa la idea de no apoyar a Bolsonaro pero lo que se hizo en el la cámara de diputados no se hizo en el Senado todos los diputados están digamos unidos con Bolsonaro por el presidente del Senado. Bien, es eh, una perla más, ¿no? Ya habíamos hablado en las elecciones municipales de algunos eh, acuerdos políticos electorales entre el bolsonarismo y el y el PT, y esto se suma, ¿no? Claramente a esa historia del relacionamiento. Nosotros tenemos casos parecidos acá en el Uruguay con este eh, algunos elementos que hemos estado manejando en estas últimas horas de acuerdos entre el sector de Manini Ríos y, y el Frente Amplio que claramente muestran allí este, algunas cuestiones en común Plinio, Una cosa sí. para preguntarle a Plinio que no tiene que ver con esto que estamos hablando pero ya con un enero avanzado, ¿cómo está Brasil sabiendo que no hay carnaval? ¿Hay carnaval por ahí? ¿Hay gente que igual arma carnaval? ¿A dónde enfocan toda esa energía que era tanta ¿no? Tanta Mira, Ángeles, realmente el carnaval aquí en Brasil es una verdadera fiebre. Yo, como pasé mi juventud exilado, no tengo esta pasión por el carnaval. Pero mis hijas son fanáticas, y yo no lo entiendo. Yo mira, y pero ¿por qué tanto fanatismo? Entonces, esto sí es una cosa que la juventud siente mucho, mucho. Entonces, claro. lo que dicen es que así que termine la cuarentena, se va a ser un gran carnaval aunque fuera de época pero Ajá. pero del punto de vista digamos social y del punto de vista económico la, uh, la imposibilidad de hacer el carnaval sí va, va, significa un gran prejuicio para algunas ciudades que tienen gran carnaval caso de Río de Janeiro Salvador eh, Recife y mismo São Paulo que ahora tiene un carnaval gigantesco Entonces es un, digamos, es un trauma nacional, aunque para mí de difícil percepción, es, es subjetiva. <risa> bueno, igual te digo, eh, unos meses vivimos nosotros en Río de Janeiro, en el año que se inauguró el Zambódromo, y cuando empieza la parte, no del Zambódromo, sino del carnaval en los barrios, digamos, quedamos asombrados, no solo por la cantidad enorme de gente, Que participaba, sino porque todos cantaban bien, todos bailaban bien, todos eran espectaculares. Y afuera a donde fueras en la calle, te encontrabas ese carnaval. Mucha energía puesta ahí que habrá que enfocarla. Sí, pero la verdad, para, para cerrar la conversa del carnaval, es que el carnaval de calle es, un, sí. es una manifestación popular profunda de la sociedad sí. brasileña y es muy democrático y simpático. quien eh, no lo vivió en la juventud no entiende mucho nos hablan de, de los locos en, en Río ¿no? de, de esos grupos de carnaval que andan por diferentes calles de Río este, manifestándose y haciendo también cultura popular Plinio, como siempre, un gusto hablar contigo y para nosotros vital tenerte eh, dentro de nuestros columnistas Soy yo que agradezco mucho la oportunidad de hablar con ustedes y discutir la situación política brasileña y, y digamos, global. Fuerte abrazo a todos. Abrazo grande. Abrazo para vos.